...de fondos genuinos y no a través de préstamos de organismos internacionales y extranjeros y tampoco a través del ajuste que siempre lo terminan pagando los que menos tienen. Hoy el destino lo llama a la solidaridad, hoy el destino nos llama al compromiso solidario ciudadano y argentino de aquellos que han generado una gran riqueza en nuestra nación y que hoy deben aportar muy poco para que podamos enfrentar la pandemia que estamos viviendo. Ser más solidario para que haya más igualdad, más equidad y mejor distribución de la riqueza en la Argentina es la tarea que tenemos que enfrentar todos. Gracias por los saludos, Carlos Caramelo, por difundir también, Vivian Ellen, Estela Maris Pérez, uh, a ver, la gente de La Señal Música, Juan Nieves, Eduardo Enrique Baratelli, Pablo Guillermo Grau. Bueno, un fuerte abrazo para los amigos que escuchan. Ah, me dicen una buena parte de la dirigencia intermedia del Movimiento Nacional en sus distintas fases prendidos a la radio. Pueden opinar libremente, ¿eh? libremente además de los amigos que lo están haciendo. Hernán Jaureguibert, estás enganchado nuevamente al teléfono. Sí, estoy escuchando muy bien el compañero Fernández Varaíbar. Y eh, sí me imagino que levantó levantó Polvorevi también tu pregunta. Tu pregunta llevó a esa a esa respuesta, yo la esperaba, pero bueno. Para eso estamos. <ríe> si no hay incentivo, ¿eh? pensar resulta un poco rutinario, ¿no? Gracias Fabián, a mí, por los saludos y todos los amigos. Claro, si no nos ponemos un poco intensos, es difícil, si no se le calza la emoción a la razón, es muy difícil realizar comunicación, por lo pronto hay ah, además es muy difícil si no se indaga y no se ayuda a indagar y a responder es muy difícil armar un debate que sea civilizado obviamente cuando a uno le interesa que sea ya me parece que que está, que está muy bien sobre el aspecto si eso no peronismo eh, me hizo acordar una frase que vos lanzaste en una reunión de la John William Cook que me causó mucha gracia Porque se debatía en aquellos años primeros del kirchnerismo eh, que el kirchnerismo si recordará el gobierno en disputa si era una cosa o si era otra y vos lo miraste, no me acuerdo si a Alberto Alberto o a Marita Fuá y te bueno, cortela muchachos sola es Sí, como dice, no una discusión por él después, ¿sí? si es importante si Piazzolla es tango o no es tango ¿sí? Sí. Sí. Eh, recomiendo, que... recomiendo recomiendo seguir la obra de Piazzolla en ese sentido y no me alejo del tema eh para observar no, no, no. que una cosa es la fusión y otra cosa es lo rante es decir, cuando se pierde el empedrado se pierde de algún modo el tono tanguero, vos lo sabés mejor que yo Pero si se mantiene el empedrado, si se mantiene el barrio, eh, hay combinaciones que solamente pueden resultar como aporte y no como una desviación. Me parece que... Sí, es además... <ríe> Aunque, además bueno, este, estamos hablando meta muy metafóricamente y a veces eh, quedamos... No, obligados. pero para hablar más directamente... Eh, me parece que eh, yo me hago cargo que no queda bien musicalmente decir que no me gusta Piazzolla, no, o sea, no no me gusta, no le elijo a Piazzolla cuando tengo ganas de escuchar música, eh no me no me da ni vergüenza ni no vergüenza, no estoy ante un tribunal de musicólogos para ver qué radio tengo que poner o qué disco tengo que poner. Eh y en la pregunta del periodismo es lo mismo, no sé si te gusta uh -huh. o no te gusta, si quieres escucharlo, porque además uno se escucharlo. Los... Las referencias no, nunca son los amigos de uno que se tiene que estar ahí. Son las que surgen de la ecuación conjunta. Y si hay algo que podemos decir de esta ecuación, Alberto, Cristina, Kicillof, Magario, por ejemplo, es que es lo que yo llamo una ecuación conjunta ¿no? del movimiento realmente. Eh, acá nos dice Hernán Vázquez, no, no entiendo eso de la afectación de los impuestos con destinos específicos definidos por la propia ley Tiene un valor simbólico, porque el dinero es fungible y las partidas después se pueden reafectar. Por ejemplo, Macri dijo que el impuesto del blanqueo iba a jubilaciones y después le cambió el destino. Nos apunta eh, Hernán Vázquez. Eh, bien, se abre todo el juego, se abre el debate, ¿no? Y ahora se está discutiendo el impuesto a las fortunas, van a empezar a discutir finanzas, van a discutir asignaciones eh, a las provincias, van a discutir jubilaciones, creo que está todo sobre la mesa y ya no está todo capturado por el coronavirus sino que se empieza a pensar eh, mientras sigue la pandemia y mientras hay que cuidarse ahora más que nunca más que hace dos meses eh, están empezando a pensar las referencias nacionales en la posibilidad de un crecimiento para el año vender y sí, que todo coinciden en este 5.5 que de un lugar obviamente, eh, esto sí que sería el subsuelo, como diría Scalabrini, ¿no? Este es el partimos del subsuelo, y bueno, pero uh -huh. un 5.5 de aspiración eh, no tiene nada malo, nada malo, al contrario, es auspicioso, el tema es ver, el digamos, la, el volumen político con que cuenta, tanto para la función legislativa, como con lo que cuenta con la energía para sostener la parada, y bueno, ahí, eh, estamos todos la conducción y los conducidos para, eh, eh, bueno, ver que, que, que esto prospere eh, y, y hay esperanza, la esperanza que se abrió en diciembre partimos de, de, de, de un macrismo eh, como la condición de estado puro de la maldad argentina, es decir, si algo tiene de maldad argentina, eh, eh, parte de la población y de su propuesta es la que encarnó el matrismo eh, Hay 9.909 casos, estamos el 14 de septiembre, ahora es 15 estamos esperando los últimos pero lo cierto es que hay una, un aumento un aumento relativo, pero aumento al fin de los casos de contagio tengo la sensación que hay una especie de aflojamiento general que no percibe esto Precisamente porque ha habido una apertura que afecta la circulación la la prodiga no la la fomenta me parece que no está de más recordar hernán que no, es una situación... No, no, y seguir con toda con todas las campañas siempre hay oídos lúcidos para Qatar yo no estoy eh en absoluto, de acuerdo con recalar en la responsabilidad civil, ni en este ni en ningún país me parece que los países, los pueblos los colectivos, son conducidos más allá de la entidad madura del, del pueblo o del colectivo que se trata de, de reposar en la responsabilidad de cada uno me parece que no eh, es una relación médico-paciente si se quiere, y acá es una relación gobierno-pueblo, pero bueno Así ah, si están las cosas y si está bueno que desde los micrófonos llamemos a la reflexión de que, yo, que priorizan tomarse una cerveza, que curiosamente son los mismos que por ahí si prendes un cigarrillo en un lugar cerrado o semi-cerrado que dice me está molestando, me estás haciendo daño como fumador pasivo, ¿no? Y, y ellos se ocupan sí, coronavirus. Sí, además no, no está corroborado eso, pero no vamos a dar ese debate porque viste que nos van a pegar innecesariamente y ya nos están pegando por otras cosas. Hernán, eh, hiciste una selección muy interesante, bueno, le dedicamos a a Beatriz Fernández el tema de Alberto Castillo. ¿Te quedó algo en el tintero para escuchar? Nos quedan unos minutitos sí, por si claro querés que presentar sí, alguna obra significativa de esta música nacional que nos enorgullece. ¿Viste que Martín Fierro decía corta por lo blando, el que busca lo seguro bueno, cuando hago este tipo de selecciones pienso en lo seguro esto no falla, pensamos en Epa. Charlo ¿sí? en oh, su caballito de batalla que rondando su esquina un tango de marochicio eh, que es una versión exquisita bueno, era el tango el tango bandera de, de Charlo y vale la pena decirlo eh, Charlo es, es un hombre que no, no no siempre ha tenido el espacio que, que merece es una de las voces más lucidas en el tango creo que es uno de los tantos que obturó gardel eh, si no hubiera sido sí. la estrella de gardel sí, eso, y cuando ya podamos volver a realizar los escuchajes que hacíamos con con Walterpiazza cuando en el patrickrais no cantemos nuevamente, pero aquí lo recordamos a Piazza que alguna vez decía el tango Nostalgias, ¿sí? eh, que es tan difícil de cantar, y dice, la gente recuerda por ejemplo la voz de Hugo del Carril, que no hay ninguna novedad que es preciosa y su entonación maravillosa, pero me dice, escúchala por, eh, por charlo, ¿sí?, y realmente yo no sé si es más lindo o más feo, pero que sí tiene un lucimiento vocal superior al de Hugo del Carril, eh y y le grala las notas finales en esa parte tan tan difícil de cantar de la de las hojas muertas de mi juventud con un resto de voz que no lo tiene Hugo. Eh me, Walter decía, eh Hugo fumaba presatado por día, ¿sí? Eh, sigue ¿sí? uh hubo esforzazaba la voz y uno lo escucha a charlo de granar esas notas como si es? fuera un instrumento uh -huh. suave que dice qué cosa maravillosa uh -huh. que fue charlo y aquí lo vamos a escuchar en rondando tu esquina que era su, su caballito de batalla y si hubiera lugar para uno uh -huh. más, también en la lista está el que sí, no vayaon sí. ¿no? hubiese te tengo, que pedir, te tengo que saludar ahora Hernán se nos acabó el tiempo se acaba se está muriendo con charla nos vamos con charla, un abrazo querido Gabriel esta noche tengo ganas de buscarla de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devolver me ha dado vida mía y ando triste noche y día andando siempre tu esquina mirando siempre tu casa y esta pasión que la iba este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento del amor este pobre corazón que no lo olvida me la nombra con los labios de su herida vi andando más su sin sabor la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida Compañero, soy el noche de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás sol ni sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía? Te ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirar siempre tu casa y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor qué belleza, ¿no? efectivamente arrancamos con los bichos, con los galgos que corren la liebre. Seguimos con la actualización de fuente segura Créame que los que han escuchado son los únicos que tienen determinada información, que es la que vertimos aquí, acerca de lo que viene y los proyectos oficiales al respecto, tal vez cómo se desarrollarán y en algunos puntos cómo serán objetados. Luego tuvimos la visión de Horacio Robelli con información fuerte, acerca de la interioridad del presupuesto y los debates en el Congreso. Una discusión a rajatabla con Julio, eh, con, con quien compartimos muchos conceptos al respecto, acerca del peronismo, su estado actual, el ayer y su rumbo. Y recién, de nuevo con Hernán Jauregui, charlando de tango, además de actualidad. Los saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido La Señal. Un fuerte abrazo para todos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 desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Se parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.